Hola, bienvenido a esta lección, un gusto que ya estés hasta aquí. Ahora, vamos a hablar sobre los nueve gatillos mentales. ¿Esto qué es? Son nueve conceptos que tú vas a poder utilizar con tu prospecto para activar cosas súper súper básicas y primitivas dentro de él que lo hagan querer comprar. Esta es una teoría desarrollada por Jeff Walker que es un experto de lanzamientos de productos digitales donde él te explica que si tú cambias ciertas palabras y le das a entender a la gente las cosas de una forma distinta o creas ciertos conceptos en tu presentación es más sencillo que la gente crea en ti, compre y que tu producto tenga mucho más éxito, no importa que vendas, no importa si son autos, seguros, es decir, es freelancer, emprendedor, lo que sea, ¿ok? Entonces vamos a hablar sobre el primer gatillo mental, y esto es autoridad. La gente siempre va a querer comprar de alguien que considere autoridad en un tema, y, y la pregunta aquí es, oye, ¿cómo yo me vuelvo una autoridad?, ¿Cómo llego a ese punto? Igual y yo estoy empezando, igual y soy novato, igual y ya llevo un rato aquí, pero nunca me he considerado un experto en mi tema. Y la verdad es que no es tan difícil ser una autoridad en algo. ¿Por qué? Porque aunque tú digas, oye, pero para ser una autoridad tengo que pasar 20, 50 años desarrollando el tema, estudiándolo, atacándolo, no es cierto y tú lo puedes ver hoy en día. Hoy en día el conocimiento es tan abundante, y tan práctico, porque avanza tan rápido, entonces si tú sabes un poco más, si estás 50% más arriba que el 100% de la gente, ya en cualquiera que sea tu nicho, y puede ser desde motores de autos, hasta cosas súper específicas, como la parte académica de las universidades, lo que sea en lo que te especialices, tú puedes generar autoridad, y ser básicamente una luz a la que venga la gente, ¿por qué? porque confían en ti, Ahora, vamos a darte un par de formas en las que tú puedes generar autoridad para que la gente siempre quiera comprar, comprar contigo, porque al final ese es el objetivo. Si tú tienes la opción entre comprarle a un vendedor, que es un vendedor más, que no tiene nada de emocionante, o comprarle a un vendedor que es considerado la autoridad en su tema y al que todo el mundo admira, ¿por cuál te vas a ir? Entonces, punto número uno, uno para crear autoridad es entregar contenido 100% gratis y 100% valioso. Y esto es algo que hacemos mucho en Mindset and Skills Academy, que es generar cursos de muchísimo valor que atraigan a la gente y que la gente diga, wow, este tipo sabe muchísimo, imagínate cómo va a ser trabajar con él, ¿ok? Eso te va a hacer posicionarte como autoridad de forma brutal. Segunda técnica, escribir un libro, señores. Esto es el símbolo de ser una autoridad en un tema, cuando tienes suficiente que decir y algo tan interesante que puedes tener una publicación impresa es básico y escribir un libro no es tan difícil, existen muchos procesos allá afuera para hacerlo, es tan sencillo como hacer un first draft, un, digamos que un guión sucio, un, un primer bosquejo de tu libro y luego pasar a ser un editor ¿okay? y empezar a publicitarlo o ir con una editora. tercer punto es ser parte de cualquier tipo de sociedad o afiliación de tu industria que te pueda dar un poquito más de relevancia entonces sumando estas tres cosas, sumando que eres alguien que da contenido de valor increíble gratis que ya probó su autoridad que eres autor de libros que eres asociado de las mejores asociaciones de tu industria solo falta que se lo comuniques a la gente y generando autoridad vas a poder vender mucho más <música> Waking up in the morning and to be well. Quite honest with you, I ain't really sleep well.